¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto. Bien. Siempre es grato conversar contigo y poder escuchar tu capacidad de análisis para, de alguna forma, eh, poder eh, leer entre líneas realidades que se viven dentro del Uruguay y fuera de él. Y en este caso, cuando te convocábamos para esta charla, te mencionábamos la posibilidad de poder entender eh, qué está pasando en Brasil. Y básicamente, cuando estamos cerca de el resultado de las elecciones, se va a Balotage y aparecen por allí algunos números que de repente sorprenden cuando muchos, inclusive también colegas tuyos, veían una amplia ventaja de Lula que no se registró como se preveía en las urnas y lleva hoy a tener de repente mayores incertidumbres sobre el resultado final del próximo Balotage. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas, cómo analizas esto que pasó en Brasil hasta ahora? Bueno, sí, efectivamente hay hay un cúmulo de elementos eh, importantes para, para considerar desde lo político hasta lo, los resultados de las encuestas y lo que puede pasar en, eh, en el 30 de octubre, en la, en la segunda vuelta. Eh, desde el punto de vista político, es claro que Brasil eh, se ha ido polarizando, eh, es un proceso de polarización que ya lleva uno, unos 10 unos años por lo menos, Eh, desde desde el juicio político adel Vilma ha empezado un proceso y, da, y, y, y y emerge la figura de, de bolsonaro con, con un estilo y un, una eh, configuración personal y política que se ha visto en otros países no perfiles similares que de alguna forma eh, generan amores y odios no O sea, tienen altos grados de rechazo en la en la población generan altos grados de rechazo en la población pero también grandes apoyos y algo similar empieza a suceder con el pt que ya tenía siempre y con el caso de Lula no ya tenía niveles altos de rechazo por ser de izquierda por eh, digamos de por eh, Su, su propia construcción de candidatura pero también su construcción política entonces llegamos, o se llega ahí en Brasil a una elección con dos figuras con altos niveles de rechazo, Bolsonaro más altos que los de que los de Lula pero terminamos pidiendo eh, una segunda vuelta con dos figuras que justamente son polarizantes polarizantes en el sentido de que efectivamente, primero polarizantes del propio discurso ideológicamente pero también eh, polarizantes desde la mirada de la opinión pública en cuanto a las visiones positivas y negativas que se tienen de esas figuras eduardo eso, digamos, sí. no no te quiero interrumpir pensé que habías que había redondeado no, no, no, que eso, eso digamos es como como el gran panorama de, digamos de, de, de cómo llegamos hasta hasta esta segunda vuelta digamos eh, se han sido muy muy críticos con los anuncios que habían realizado las encuestadoras previo a lo que sucedió el domingo las urnas, pero en lo personal eh, escuché un, un análisis eh, que me pareció puede estar muy acertado en lo que mm, la realidad indica. Eh, sabemos que antes del domingo eh, muchísimos protagonistas de la realidad política de Brasil e inclusive hasta el propio Lula y su gente y sus colaboradores más cercanos daban la sensación de una, de una seguridad triunfalista que de repente llevó a gente que no era de Lula frente a esa posibilidad de que Lula ganara directamente ya el domingo en la primera vuelta quienes no eh, de repente eran votantes de bolsonaro pero que eh, que tampoco eran de Lula, Con su voto, en vez de votar a favor de Bolsonaro, votaron en contra de Lula para evitar su triunfo, por lo menos en la primera vuelta. Y eso fue lo que eh, trastocó de alguna manera el resultado que en las encuestas hasta ese momento se había manejado, donde había una diferencia que llegaba inclusive hasta el 14%. ¿Puede ser esa una lectura adecuada? Sí, sí cuando cuando cuando suceden estas estos elementos esta, estas eh, diferencias entre lo que es una encuesta y el resultado final no es fácil encontrar una explicación eh, obviamente ahí puede haber errores de muestra pero también hay que buscar que cada día estamos eh, a, eh, asistiendo a fenómenos eh, de movilidad muy rápida en la decisión de las personas. Eh, y acá yo creo que hay por lo menos tres elementos, ¿no? Eh, uno es este que mencionabas, ¿no? Cambios en la decisión de último momento, eh, que puede darse, eh, entre otras cosas, por eh, eh, un exceso de triunfalismo, de lulismo, ¿eh? que es un poco lo que marcabas tú, que creo que también eso le hizo mal a Lula pero eso lo, en todo se lo podemos ver después, digamos, pero le, le hizo mal en la imagen de la noche, digamos, del domingo, ¿ves? Porque el, se, se, se fijó tanto la idea de que podía ganar en primera vuelta que, a pesar de haber votado muy bien y no ganar en primera vuelta, el, el discurso y la actitud era más de derrota que de triunfo, ¿no? Eso es un, un comentario al margen. ¿Qué es lo que pasa? Viendo ese triunfalismo Esas posibilidades ciertas o medianamente ciertas de que Lula pudiera ganar en primera vuelta, efectivamente, ese cambio de último momento, si es que efectivamente se dio, y aparentemente hay elementos para llevar, a, eh, para considerar eso, eh, porque justamente, eh, si, si uno mira las otras encuestas, Eh, si miramos las diferencias las diferencias son engañosas porque cualquier movimiento puede acortar o agrandar las diferencias o sea esto lo hablamos por ejemplo cuando cuando hablamos del referéndum no cuando tenemos dos opciones y en este caso es mirar la diferencia entre Lula y, y Bolsonaro un movimiento de un punto en realidad tiene un efecto doble ¿sí? por lo tanto la diferencia se acorta mucho más rápido que el movimiento real que se produce pero más allá de eso Si miramos las encuestas, lo que se ve es que la estimación hacia Lula estuvo muy cercana a lo que realmente fue. Es decir, si uno mira el promedio, fue menos de dos puntos lo que votó Lula que lo que marcaban las encuestas. Sin embargo, las diferencias aparecen en que tebes y Ciro Gómez votaron menos que lo que marcaban las encuestas y Bolsonaro votó más. ¿Mm? Y que hay un Entonces, corrimiento... Y ahí, de eventuales votantes de, eso, de esos otros dos candidatos hacia hacia bolsonaro en una actitud de voto contra Lula en voto contra Lula de log podemos llamar o balotaje anticipado o este voto útil digamos no Buscar emparejar con el otro eh, eh, una elección ese es uno de los efectos que es probable que haya pasado que hay registros que han pasado en otros en otros países de hecho en Uruguay Eh, en el año 2004, cuando el Frente Amplio gana en primera vuelta, eh, los estudios de opinión marcaban que el Frente Amplio podía votar mejor de lo que finalmente votó. Y una de las explicaciones que aparecen, digamos, a partir de estudios posteriores, es que hubo gente que iba a votar el Frente Amplio y dada la magnitud del acto final en, en la avenida Libertador, Y el exceso de triunfalismo que aparecía ahí decidió abandonar ese voto. Es decir, un efecto inverso creo que, que vemos en Brasil. Pero que el mismo fenómeno de triunfalismo juega negativamente. ¿Mm? Hay otros elementos también que pueden que acá ya no es cambio de voto, sino problemas para registro de las encuestas. ¿Mm? Hay uno que se llama el voto vergonzante, o es una de las terminologías que se utiliza, que es el, o el voto oculto, es decir, votos que para las encuestas es difícil identificar porque las personas no dicen a quién van a votar ¿sí? y no lo dicen porque tienen una presión social que lleva a que lo que en realidad quieren hacer, quieren votar, está mal visto por sus entornos, por lo tanto no expresan su voto. Y eso puede oficiar en el caso de Bolsonaro, ¿sí? teniendo en cuenta entornos, donde la figura Bolsonaro es muy cuestionada, para algunos sectores, no mayoritarios, sino más bien minoritarios, pero que hacen a las diferencias que estamos hablando, pueden hacer que no expresen su voto. ¿Mm? Y después, claramente, sí, no se descartan problemas de, de medición en las encuestas. Pero lo que lo que está sucediendo en muchos casos es que las mayores dificultades se dan cuando hay solamente dos candidaturas. ¿Mm? En este caso... Entre los dos, entre las dos candidaturas nuclean más del 85% de los votos entonces es prácticamente como una elección de dos se puede consider se puede considerar un, un, un balotatage por adelantado un primer tiempo sí, de un no claro es que terminó oficiando de eso sí si, claro. si, si los resultados hubiesen parecido más a lo que marcaban las encuestas eh, no es que Lula hubiese llegado más cómodo necesariamente y porque no cambia tanto el escenario de la segunda vuelta, pero sí lo que se dio ahora ya es la imagen de que era una elección de dos candidaturas prácticamente. Claro, ahora empiezan los juegos políticos reales, donde empiezan a solicitar o a pedir los apoyos y que se expresen las otras candidaturas en apoyos, en este caso a Lula, que es el que está generando los puentes para para conseguir esos apoyos. Bien, pero pero déjame déjame hacerte una interrupción ahí, está bien, pero así como en la primera vuelta había gente que, que eh, había en principio manifestado que votaba a Gómez y dejó de votarlo, de repente por más que Gómez ahora cerró ayer eh, a regañadientes un acuerdo con, con Lula, hay que ver si sus votantes reales van a hacer lo que Gómez les aconseja o en definitiva se van a ¿no? eh, sentir tan independientes como los del domingo y, y también definir ellos el voto pero otra cosa que te quiero decir el hecho de que bolsonaro tenga el poder tenga el gobierno si ¿sí? tenga el manejo de, de, de muchísimos elementos que en el momento de la gente decidir el voto muchas veces no solamente esa conciencia sino por necesidad no puede transformarse en un en un riesgo real para Lula a ver el eh... Por supuesto, las dos cosas. Eh, por supuesto que los votantes de Ciro Gómez y de, de Tegues pueden hacer lo que quieran, digamos, y no necesariamente seguirlo. Y de hecho, lo que hay en, en la historia de los países donde hay segunda vuelta es que la suma de las alianzas no termina siendo el voto final que tiene la candidatura. ¿Eh? Sí. Para, para poner ejemplo nuestro, es eh, claro lo que sucedió en, en 2019, con la coalición votando el 56% en la primera vuelta y el 49 eh, en, en la calle Pau. Sí. ¿No? Sí, sí. Y, y era un acuerdo firmado, ya no era un acuerdo arreglañiente como decías tú, ¿no? Era un acuerdo firmado, un compromiso. Y ahí hay pérdida de votos. ¿No? Bueno, acá puede suceder lo mismo, sin dudas, que los acuerdos no se van a trasladar 100%, es claro. Hay otro factor importante. Está eh, sin dudas el que está en el poder tiene tiene el poder y por lo tanto lo maneja y puede oficiar positivamente. y de hecho si nosotros miramos el resultado estadual claramente las regiones más más ricas, más prósperas, ¿no? con más industria, más dinámicas y menores niveles de pobreza votó mejor Bolsonaro. Y en los en la parte más eh, atrasada desde el punto de vista industrial o, o económico, votó mejor Lula. Entonces, esta coyuntura económica también tiene que ver con lo que puede colaborar o no en un voto a bolsonaro ahora, eh, pero eh, sí sí no eh, otra cosa que no es un dato menor el votante cuando vaya a decidir ahora el voto para el balotaje tendrá en cuenta que la mayoría parlamentaria la tiene bolsonaro bueno es que ahí aparecen otros otros elementos más ese es uno es decir bueno qué pasa que ¿Qué pasa si gana Lula gobierno. y Bolsonaro tiene la, la mayoría parlamentaria? Sí, que tampoco es propia, ¿no? También son muchas alianzas que, que, que, que o sea, no necesariamente es, es absolutamente propia sí, no, ¿No quiere decir que todos vayan quienes los apoyaron ahora vayan a después a, a, a alinearse siempre... Eh, este y de manera inequívoca detrás de de bolsonaro al contrario Exacto. Bolsonaro puedo entrar en un en una espiral de tener que negociar muchas cosas cada vez que va a, a necesitar los votos en el parlamento exactamente pero sin duda se va se plantea un desafío enorme eh, en el caso un triunfo de Lula para la gobernabilidad por más que tiene ciertas libertades la del presidente pero sí para generar este Eh, bueno el eh, cambio legislativo para la negociación para impedir juicios políticos ¿Mm? ese tipo de cosas no las tiene aseguradas incluso bien hay algo... otro factor que, que, que quería marcar eh, con respecto sí, a esto que estábamos sí. hablando es que hay un fa... un elemento ahí que está eh, dando vueltas que es la participación porque si bien el voto es obligatorio votó menos del 75% de la población en la primera vuelta Pues no solamente hay que mirar cómo se van a mover, digamos, los votos eh lo que pasó en primera vuelta con la segunda, sino si la gente, no solamente la cantidad, sino si son las mismas personas las que van a ir a votar o hay menos o hay más y cuáles son los perfiles de los que dejan de ir o los que empieza o, o los que van a ir a votar en la segunda vuelta. Es decir, ahí sí, se incorpora claro. otro factor. ¿Qué pasa con el 25% que esta vez no votó y de repente puede decir, bueno, ahora sí voy a ir a votar? Bueno, ahí... ¿A favor hay, o en hay... contra de, pero voy a ir a votar? Exactamente. Esa es otra incógnita que aparece aquí a, a, al 30 de octubre. Eduardo, ha sido muy interesante la charla y seguramente la vamos a seguir dentro de, de, de algunos días cuando ya tengamos el resultado del balotaje en Brasil. Gracias, como siempre, por in tu interesante aporte. Por favor, muchas gracias a ti y a las ornes. Buenas jornadas, hasta pronto. Igualmente. La conversación era con el director de la empresa Factum, con el politólogo eh, ed, eh, Eduardo Botinelli. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Fre Frecuencia abierta.